conversación con Sofía Bianquimano. Buenas tardes Sofía, Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿cómo estás? Muy bien Sofía y bueno con ganas de hablar un ratito con alguien que tenga un poco de ganas, de necesidad y de energía de hablar de esta cuestión de la fragilidad, de la fragilidad de nuestro medio ambiente y te llamamos porque sabemos que sos partes, sos partes de, de jóvenes por el clima argentina y queremos, este, queremos que nos relates un poquito cuál es la mirada de este, de este conjunto de jóvenes, de este grupo de jóvenes, jóvenes y jóvenes argentinos que están preocupados por el cambio climático, por el clima, por el medio ambiente en general, Sofía. Bueno, nuestro objetivo desde Jóvenes por el Clima es que la clase política tome medidas frente a la crisis climática por la que está pasando nuestro planeta, porque nos parece que un enfoque sistémico y un enfoque colectivo es la clave eh, para poder frenar esta crisis. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo fue que se generó este, este foro, este colectivo eh, Jóvenes por el Clima Argentina, Sofi? Bueno, el movimiento se creó hace eh, 11 meses, eh, en febrero, eh, cuando vimos el impacto que estaba teniendo Greta Sandberg, esta joven sueca, eh, que todos los viernes salía a las puertas del parlamento sueco a pedir a la clase política que tome medidas frente a la crisis climática. Y nosotros viendo esto desde Argentina dijimos, ¿cómo puede ser que no haya ningún movimiento replicando lo que está pasando en Europa, acá en Argentina? Y siendo así... Eh, Creamos Jóvenes por el Clima como un grupo de amigos eh, y convocamos para la primera movilización internacional eh, contra la crisis climática el 15 de marzo. Eh, y con menos de un mes convocamos a 5.000 personas frente a las puertas del Congreso. Después eh, realizamos otra movilización en marzo eh, y para esta movilización ya teníamos un petitorio y medidas que queríamos que se tomen eh, desde la clase política. Eh, para esa movilización también presentamos una declaración de Estado de Emergencia Climático y Ecológico, eh, que dos meses después fue aprobada por el Senado, convirtiéndonos en el primer país latinoamericano y el cuarto país en el mundo en emergencia climática, ecológica y ambiental. Después de esa de esa de esa victoria que tuvimos, eh, pudimos realizar una tercera movilización, que fue el 27 de septiembre, a la que convocamos 20.000 personas. Eh, y frente a esto nos estamos dando cuenta que la gente está concientizando y está comprendiendo lo que está pasando en nuestro planeta, porque llegamos a este punto gracias a la desinformación, y los jóvenes nos empoderamos mediante la información. Muy bien, definitivamente la información es fundamental, eh, eh, Sofi, porque eh, le, le permite a las personas interesadas al menos... Eh, involucrarse con conocimiento de causa ahora la, la visión de este, de este grupo al que perteneces de jóvenes por el clima eh, digamos eh, más allá del, de lo que reciben periódicamente por distintos medios de comunicación eh, buscaron también informarse y formarse eh, de alguna otra manera buscaron información específica sobre las particularidades por ejemplo de lo que ocurre ¿Qué ocurre en Argentina, Sofía? Sí, nos parece que también como movimiento latinoamericano está bueno que podamos difundir lo que pasa en nuestro país. Eh, de hecho, fuimos eh, una gran presión para que eh, la ley 7722 en Mendoza sobre la minería no se toque. Eh, la verdad es que creemos que poder concientizar y mover el tema de la crisis climática en Latinoamérica es esencial evitar el saqueo de nuestros recursos y la soberanía de los mismos. Muy bien, muy bien. ¿Y qué, a qué crees que se debe, eh, más allá de lo que vos bien mencionaste recién, acerca de la concientización que se fue generando en la población, a qué crees que se debe la respuesta eh, tan, bueno, tan eh, eh, cautivante, digo, por los números, por la cantidad de personas que se han ido acercando a cada propuesta que hicieron, Sofía? Yo creo que todo comenzó siendo que nosotros somos la juventud y somos los que quizás en, dentro de 30 años no vamos a tener un planeta. Pero desde Jóvenes por el Clima también nos gusta demostrar que hay gente que ahora está sufriendo por la crisis climática y hay gente que se está muriendo ahora por la crisis climática. Que ya no es más el oso polar que se muere o el canguro que se muere, es la gente que se está muriendo. Es la gente, definitivamente, Sofía, y bueno, eh, tuvieron además un cierre, un fin de año, digamos, tuvieron, tuvimos, si se quiere, a todo vapor, porque lo que pasó en Mendoza parece ser este, una alarma más que se enciende, pero también hay, hay una militancia este, y hay una, una ciudadanía participativa que está mostrando también por ahí cuál es el camino, si como sociedad queremos revertir alguna de, esas, de estas situaciones. ¿Cómo lo vivenciaron ustedes? ¿Cómo lo vieron? ¿Lo vieron a la distancia? ¿Alguna persona del grupo se acercó a Mendoza? ¿Tuvieron contacto con otros grupos ambientalistas? Bueno, la verdad es que sí fue una victoria, pero no vamos a bajar los brazos. Y también pasa que Jóvenes por el Clima no está solo en Capital, eh, sino que está en diferentes partes del país. Eh, hay un grupo de unos chicos de Jóvenes por el Clima que están en Mendoza y ellos nos estaban contando las vivencias que tenían. Eh, así que nada, creo que fue una victoria de todos y principalmente de ellos, fue una victoria de ellos. Muy bien, muy bien. Sofi, ¿qué pensás que va a pasar en la Argentina con el cambio político que hemos vivido hace poco tiempo? Tenemos un gobierno nacional nuevo, tiene otro enfoque de las cosas, aparentemente en todos los órdenes, en todos los niveles, ha cambiado la mirada del gobierno nacional qué es lo que se proponen como grupo y qué expectativas tienen de generar y de alcanzar algún logro en los próximos cuatro años. A ver, primero nada nos sentimos muy emocionados porque teníamos, tenemos Ministerio de Ambiente, pero después nos vemos muy decepcionados también con que nuestro Ministro de Ambiente no haya emitido palabras sobre lo que pasó en Mendoza. Entonces eso nos demuestra que quizás van a ser unos cuatro años en los que vamos a tener que seguir luchando, como fue este año y creo que va a ser así siempre. Ahí está, ahí está. Es muy probable que con el correr de los tiempos, eso que es una sospecha ahora, Sofía se termine transformando en una certeza, ¿eh? porque la verdad es que por ahí siempre se le están corriendo los límites a los colectivos y a las personas que están involucradas y que pretenden generar cambios profundos en la sociedad, sobre todo con cosas tan arraigadas como puede ser la explotación de los recursos naturales. ¿Cuál es otra de las aristas que ven con preocupación desde jóvenes por el clima, Sofía? Bueno, la verdad es que eh, estamos muy enfocados también en que poder visibilizar a las poblaciones que ahora están sufriendo la crisis climática, porque ya no es más estos chicos de 16 a 21 años que están difundiendo la crisis climática, sino que enfocarlo a la gente que la está sufriendo ahora. Ajá, muy bien. Y, por ejemplo, ¿en qué territorios en la Argentina Bueno, nosotros tenemos contacto con diferentes pueblos originarios y la verdad es que hablamos con ellos sobre cómo es el saqueo de sus tierras, sobre cómo es que van las topadoras a, eh, sí, totalmente, saquear sus tierras. Entonces nos parece que hay que enfocar en eso, también hay que enfocar en eh, la gente que vive en los barrios populares, que cada vez que llueve se inunda todo, se les mojan los colchones, se les mojan los muebles. El enfoque tiene que ser ahí porque, a ver, nos parece que los medios de comunicación siempre obviaron esta conexión de quizás una inundación con el cambio climático. Nunca nos mostraron que estaban relacionados. Muy bien, muy bien. Hace poquitos días tuvieron la oportunidad, Sofi de reunirse con Cabandie, con Juan Cabandier. ¿Qué pasó a la salida de esa reunión con el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible? Este, ya lo dijiste, un poquito de decepción, pero ¿qué pasó en la reunión y hubo, hubo algún compromiso, se logró algún compromiso de parte del Estado a través de su Ministro de Ambiente? Bueno, la verdad es que fue una reunión más de presentación. Eh, pero nada, yo creo que vamos a poder trabajar en conjunto y si no, vamos a seguir saliendo a las calles. Muy bien. Lo de seguir saliendo a las calles, te insisto Sofía, espero que sí, que sigan saliendo a las calles y que logren que algunos, algunos de nosotros este, también salgamos y finalmente nos eh, pongamos manos a la obra. Digo porque yo ya peino más de 50 años y me he estado dando cuenta de que este, muchas veces hablamos de las... Eh, eh, la, las generaciones del futuro, el futuro de los jóvenes y qué sé yo, patatín patatún, pero como vos estás diciendo eh, ahora, ¿no? en, esto, en este ratito, eh, la cuestión es hoy. Hoy, porque como dicen nuestros héroes, el futuro ya llegó hace rato y la cuestión ambiental no puede esperar. Ahora, este, ¿vos, ¿vos cómo lo sentiste, acá, Bandí, ¿Un poco? O sea, ¿es como un interlocutor agradable y nada más? ¿O hay un compromiso este, con la formación y con la información? ¿Y este, esta, esta, esta persona, se, ¿vos la ves involucrándose o? ¿O más o menos así medio a la distancia? ¿Cómo lo sentiste a nivel personal, Sofía? Bueno, yo realmente espero que sí, que se involucre, porque ya el hecho de tener un Ministerio de Ambiente significa un montón. Sí. Eh, y la verdad es que es otra victoria que creo que la juventud se puede atribuir. Pero la verdad es que espero que sí, que sea una victoria, que no sea algo que no funcione o que se tenga olvidado como la comisión de ambiente de senadores. Esa comisión se reunió únicamente dos veces en toda su creación. La primera fue para, cuando, para celebrar su creación y la segunda fue cuando nosotros eh, pudimos presentar la declaración de estado de emergencia. Entonces me parece que tiene que ser algo no simbólico, sino algo que funcione. Muy bien, muy bien. Bueno, sumamente interesante. Eh, me quedo pensando si Jóvenes por el Clima está buscando una formación permanente, están estudiando, están eh, anotándose en, este, en, algunos, en algunos cursos, en, alguna, eh, en algún conseguir más información, eh, Sofía, o se la van rebuscando cada uno por su lado, leyendo distintos blogs, distintos medios de información, distintos canales... Bueno, la verdad es que intentamos tener diferentes formaciones mediante capacitaciones con gente que sabe, porque nosotros no somos los científicos, sino que podemos tener su información y podemos leerla y podemos difundirla. Somos el canal para que los científicos puedan decir lo que está pasando. Entonces me parece que está muy bueno que podamos conocer sobre lo que estamos hablando. Eh, y sí, nos vamos eh, nutriendo de información juntos, nos compartimos libros, nos compartimos informes, nos compartimos papers, eh, y creo que eso es lo más importante, no poder entender y comprender lo que está pasando. Muy bien, muy bien. Eh, Sofi, vos estás, eh, a veces trabajás en una radio comunitaria también. Bueno, eh, la verdad es que nos parece que está bueno poder pasar por diferentes medios de comunicación para poder difundir nuestro mensaje. Muy bien. Nosotros, ¿sabés qué? Te, o sea, yo te lo decía, Drede, de que Radio Kermesa es una radio comunitaria, tenemos esa sensación de que el rol de la, de la comunicación alternativa, de la comunicación comunitaria, es súper importante, sobre todo en nuestro país, en los tiempos que corren, y por eso te preguntaba, porque por ahí, en algún sentido, nos sentimos compañeros tuyos. Así que, bueno, está bueno saber que, que, le, que le meten también a ese campo de la comunicación, que es súper importante importante, que tiene mucho que ver con el compromiso que sienten cada uno. Eh, Sofía, ¿qué pensás de lo que está pasando, de lo que se baraja y de lo que podría llegar a pasar en Chubut? ¿Cuál es tu mirada o la mirada de, de jóvenes por el clima? Bueno, la verdad es que esperamos que se tenga en cuenta el medio ambiente, que, no, que dejemos de pensar que el ambiente es algo separado al hombre y que podamos comprender que... Lo que está pasando ahora no se está jugando la vida del planeta, se está jugando nuestra existencia en él. Entonces me parece que después de años de destrucción no podemos seguir con este tipo de, de legislaciones y normativas que, que pasan por encima de nuestro planeta y que pasan por encima de la naturaleza. ¿Qué pasa con la mirada, la mirada del pragmatismo capitalista que te habla de que, bueno, tam, tampoco se puede pensar en un mundo sostenible sin esa explotación eh, de recursos mineros, sobre todo, este, que tam, está bien que hay que cuidar el ambiente, pero tampoco se puede pensar en este, cerrar todo lo que se, todo, todos los canales eh, por los que se consiguen recursos recursos. Naturales. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la primer mirada? ¿Y cómo se devuelve a, a por ahí, a algunas frases hechas ya, instaladas hace mucho? ¿Cómo, cómo se responde a, a, a esta primer palada de tierra, digamos, que te suelen tirar en las conversaciones? Nos imaginamos algunos interlocutores bastante nefastos, Sofía. A mí me parece que es fundamental ver que Argentina es un país cuyo 94% de energías son energías fósiles. Y Argentina tiene la suerte de ser un país que tiene un potencial increíble para poder utilizar energías renovables. Entonces, lo que está pasando ahora es que preferimos seguir explotando el planeta, preferimos que los grandes empresarios se puedan llenar los bolsillos y nos estamos olvidando de lo que está pasando. Nos estamos olvidando todas las oportunidades que estamos teniendo para ser sustentables. A ver, me parece que ese tipo de mensaje como el que me acabas de decir es algo que dice la gente que no entiende que el 71% de gases de efecto invernadero, o sea, los gases contaminantes, los producen tan solo 100 empresas. A ver, ¿por qué no les ponemos un límite a esas empresas? ¿Por qué no respetan? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se puede hacer cumplir la ley, no? Porque muchas veces claro, inclusive totalmente. se reclama por por este por estatutos o por leyes que están en, en nuestros en nuestros en nuestras constituciones en nuestros este en nuestro patrimonio legislativo digamos pero este no se lo pone en funcionamiento o se descree de la, de la factibilidad del uso de estos patrones legales que regulan la, muchas actividades ahora sobre el particular de lo que pasó en en Mendoza Sofía ¿Cómo, cómo ves este, la relación de Mendoza y el agua, es una relación este, de explotación tradicional, muy bien establecida, con un resultante social muy importante, y vos sabés que eso ha tenido que ver con el grado de compromiso que hubo en la protesta, sobre la, protesta sobre la modificación de una ley a la que se la conoce como la ley de la vida, la ley del agua... Este, ¿cómo, ¿Cómo ves que eh, se, es posible hacer encajar todas las piezas este, en, un, en un pequeño mundo como el de Mendoza que explota el agua y la utiliza para generar riquezas para su propio estado? No sé si sabías que La Pampa tiene un conflicto de hace muchas décadas sí. con Mendoza por, la, por el, el, el, el aprovechamiento excesivo, digamos, por decirlo de alguna manera, del río Atuel. De las aguas, sí, sí, sí. sí. Eh, y de la creación de una represa tal cual La posibilidad de que se, que se construya portezuelo del viento y que el agua del, este, del río Colorado, el otro río que tenemos en La Pampa, este, termine eh, siendo utilizado también, termine siendo remontado hacia las, los valles fértiles de Mendoza, donde este, hay una explotación bajo riego de, de centenarias, si se quiere. ¿Cuál crees que es la posibilidad de hacer encauzar todos estos estas intenciones, estas buenas intenciones de la ciudadanía, sin que esto afecte el desarrollo de, de la comunidad mendocina y que bueno, que, que también tiene que ver, tiene que aprender, digamos, del sufrimiento que está causándose la administración de este recurso en la provincia hermana, en nuestra provincia de La Pampa. ¿Vos creés que hay una manera de, de ayudar, de gestionar soluciones y de, as, de arrimar las partes, de arrimar las posiciones? A mí me parece que a pesar de eso, Mendoza tiene sequías todos los veranos. Entonces, ahí es algo que está, que hay, está habiendo un mal manejo del recurso. Eh, y principalmente me parece que habría que apuntar a eso también, ¿no? Porque, a ver, eh, siguen explotando todas las minas que hay alrededor, pero son un pueblo que no tiene agua durante el verano. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Y además, bueno, hay una, hay una, una problemática que por ahí no sé si la tenés... Sofía, que es la de la huella del agua, es una, Mendoza es una provincia que no se compromete con este, investigar y dar a conocer el seguimiento del uso de ese recurso para la producción hortícola que tiene en la provincia, sobre todo para las vides y para otras explotaciones como el olivo, este, es un tema súper, súper grosso, muy contundente y bueno, la, eh, se cree y está muy denunciado que este, Mendoza podría tener un mucho, muy mejor aprovechamiento del recurso para las explotaciones que tiene. Lo dejamos ahí como una materia, si querés, para investigar más adelante. Sabés lo que es la huella del agua, sí es un estudio que se va haciendo ¿viste? para que cuando uno tiene un producto en la mano que viene de esa tierra, de ese lugar este, se pueda leer en una etiqueta que ha sido producido bajo una administración responsable del, del agua justamente y en Mendoza está este, muy por arriba de la media de la utilización el agua para, para producir muchos de los productos que salen de, de la hermana Mendoza Sofía, la verdad es que el tema en la Argentina es tiene un abanico impresionante y este, la problemática no se va a ir eh, ni mañana ni esta semana, no se va a enderezar esto así nomás, este, por supuesto que ya la sociedad está sobre alerta y sobre todo con el, la participación de jóvenes por el crimen argentina, que es lo que tiene por delante este grupo de jóvenes y jóvenes argentinos que nos emocionan y, y lo hacen, nos emocionan digo por el compromiso que tiene Sofía, ¿cuál es el futuro inmediato? ¿Qué tienen programado? Bueno, yo la verdad es que futuro inmediato ahora eh, no, no se puede hacer mucho porque el Congreso y el Senado no están en funcionamiento actualmente, pero la verdad es que me parece que los próximos pasos serían eh, poder implementar la nueva ley que tenemos sobre presupuestos mínimos para adaptación y mitigación del cambio climático. Eh, primero de nada por implementarla, también poder llevar al debate, hablar sobre la agricultura poder hablar sobre los agrotóxicos, hablar sobre el impacto que tienen las personas, eh, hablar sobre las energías renovables, llevar esos temas a debate. Muy bien, muy bien. Bueno, en la medida de lo posible, entonces ahora sigue este, la, la idea esta de la formación, sigue la idea de posibles este, cursos. ¿Se involucra, se meten en algún curso, Sofía, o sos de meterte en internet y buscar en, en bibliotecas, en blogs, este, esta información? Me parecen que están muy buenas porque a pesar de que yo puedo leer la información por mi cuenta, eh, poder tener a alguien que estudió eh, sobre el cambio climático y sobre el calentamiento global toda su vida me parece súper valioso muy bien muy bien bueno pero este hay también este alguna otra posibilidad que este que les haya interesado que les haya parecido en lo que fue el año pasado ahí en Buenos Aires digo debe haber un montón de de de, de oferta digo eh, acerca de Nos acercaron de... un montón de científicos del CONICET eh, para poder mostrarnos quizás aíslar que nosotros no hubiésemos buscado eh, y la verdad es que eso la verdad es que poder concientizar de la mano de ellos que es súper importante. Muy bien, muy bien. ¿Qué crees este Sofía que, que puede llegar a dar este como resultado? ¿El laburo de ustedes si tiene un mínimo reconocimiento social, si realmente consiguen este un mínimo eco en este, en la, en la casta política, por decirlo de alguna manera, en la clase política? ¿Cuál esperás que fuera, por lo menos, el más mínimo cambio, el más mínimo logro de jóvenes por el clima en Argentina? A mí me parece que apuntamos a que la clase política justamente cartas en el asunto y que se deje de dar por sentado todo lo que tenemos. Muy bien. Muy bien, está bueno. Eh, Sofía, la verdad es que es sumamente interesante nuestra, la temática por la que nos encontramos hoy. Estuvo bueno también estar luchando un poco con la tecnología para podernos comunicar. Este, y estamos sumamente agradecidos por este rato que nos pudiste brindar. Mientras charlábamos, te cuento que compartí la... Fanpage de Jóvenes por el crimen Argentina, también compartí la nota que le hicieron en la garganta poderosa a tu compañero Bruno Rodríguez, este, okay. y también alguna otra publicación, hay una foto que te sacaron muy simpática eh, cuando te hicieron la nota en la BBC. Sí. Así que bueno, estamos compartiendo esto, este material en nuestra fanpage de Radio Carmes para que nuestra audiencia tenga acceso a la data que se va a ir generando y que van a ir reflejando seguramente en el, en el, muro, en, en el muro de Jóvenes por el Clima Argentino que también fue compartido en este ratito. Sofía Bianquimano muchísimas gracias por este rato. ¿eh? muchas gracias a ustedes. No sé si querías agregar algo más, tenés el micrófono a disposición un ratito, querés mandar saludos, un agradecimiento. En nuestras redes sociales son en Instagram arroba eh, y nos vemos en las calles. Muy bien, muy bien. Bueno, así sea, Sofía, muchas gracias y que tengas buen resto de la jornada. Igualmente. Buenísimo, ahí estaba Sofía Bianquimano conversando, viste que raro el clima sonoro que le pusimos a la nota, pero bueno, estuvo bueno porque finalmente conseguimos hablar con Sofía, es este, integrante de este, de este colectivo que está en la lucha por, el, por las consecuencias o contra las consecuencias del de cambio climático.